El alcalde esté fuera de la clínica, que esté en su casa, que siga guardando reposo mientras continúe su licencia médica. Legalmente él puede estar 45 días con licencia médica、eh, sin ningún problema y 157 días más con autorización del consejo. Eso es lo que dice la ley orgánica constitucional de municipalidades. Si bien es cierto, don César no ha estado en el municipio, pero el municipio ha seguido funcionando igual, si, como dice el diario, estamos, están el, haciendo dobles funciones algunos de los Funcionarios, pero el trabajo se ha hecho, los proyectos están. La CEPLA que está trabajando, Dideco está trabajando y Lucinda Hernández. Ella ha sido una buena alcaldesa subrogante y han seguido trabajando. Aquí no ha habido ningún paro de nada. Y sí, y sí,、no、sabe, todos sabemos que el alcalde hace falta, la gente lo quiere, lo necesita. Bueno, y estamos esperando que él vuelva. Yo estoy muy feliz que ya esté fuera de la clínica y que se termine de recuperar para que vuelva a, a ejercer sus funciones como alcalde.